realizarán jornadas de vacunación antigripal para los trabajadores de prensa. La Municipalidad de La Plata y el Sindicato de Prensa Bonaerense organizan de forma gratuita una doble jornada de vacunación antigripal y de calendario, hoy de 9 de la mañana a 1 de la tarde y mañana de 1 a 4. La iniciativa, que se llevará a cabo en la sede del gremio situado en la calle 11 entre 39 y 40, está dirigida a los trabajadores de prensa. Darán 100 números por día y solicitaron a quienes asistan dar prioridad a aquellos que están asistiendo de forma presencial a sus lugares de trabajo, mobileros, fotógrafos y a quienes realizan coberturas callejeras o en ámbitos públicos. Hinchas de gimnasia impulsan una campaña contra el frío. La organización Gimnasia Pueblo prepara el Lobo contra el Frío, que se desarrollará hoy en el marco del aniversario del club que se celebra mañana. Desde las 4 de la tarde recorrerán las calles repartiendo viandas calientes, infusiones y ropa de abrigo a personas en situación de calle. Quienes deseen ser voluntarios pueden escribir al Instagram arroba gimnasias pueblo. Se recibirán donaciones de ropa, alimentos e infusiones en calle 34 entre 4 y 5, en el almacén meridiano de calle 54 entre 26 y 27, y en la pizzería Peperon en Ensenada de Horacio Sextino entre 25 de mayo y Arambure. Un servicio que informa más cerca. Estatales nacionales recibirán un aumento salarial del 60% en 5 cuotas. El Gobierno Nacional y los gremios de trabajadores estatales UPCN y ATE acordaron este miércoles un aumento salarial del 60% para el periodo junio 2022-mayo 2023, con revisión en octubre de acuerdo a la evolución de la inflación, según se informó oficialmente. La mejora se abonará en cinco cuotas, de las cuales la primera será del 16% desde este mes. La temperatura mínima para hoy en las regiones de menos 1 grado y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.